¿Qué tal, compañeros de Sin Tarjetas? Nos encontramos en una emisión más de nuestro divertido programa, ¿Verdadero o Falso? Estoy con mis compañeros Saúl Córdoba y Javier Compain. Saúl, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, q u é tal compañeros? Un saludo para todos, nuestro s radio escuchas. Igualmente, compañeros, un gusto estar aquí con ustedes y saludos al público. ¿Están listos para un nuevo cara a cara, Saúl y Javier? Claro, por supuesto. Sí, siempre listos, Listo, Ya que la semana pasada tuvimos ahí unos temas importantes y, pues bueno, ya ustedes conocen los resultados. Vamos directo A la primera pregunta. Este fin de semana pudimos ver un golazo de Funes Mori. Un muy buen gol de Rogelio Funes Mori con el Monterrey. Está de campeón de goleo, doblete incluido. Y la pregunta es esta: Rogelio Funes Mori está elevando su nivel para ir al River Plate. s a b i e r Falso, falso.、Eh, Yo creo que ya le llegaron los cantos de sirena del t r i Pienso que está pensando, ahora sí que vale la redundancia, en vestirla verde. Ok, o sea, de plano, de plano ¿tú crees que f u n e s m o r i tiene en sus objetivos a corto y mediano plazo representar a México? Sí, sí, sí. sí. ¿En qué basas esto, Javier?、Eh, creo que Gerardo Martino. Ya hizo público su deseo de, de que va a tomar en cuenta a los naturalizados. c u n el Moria ha demostrado un buen nivel al, al, al pasar de los años en la liga. Creo que ha sido uno de los delanteros más constantes y eso es lo que hace falta. ¿Te gustaría saber? Sí, sí, ¿te s í gustaría? Sí, sí, creo que lo mencionamos en el programa.、Eh, perdón, ¿Dónde estudiaste?、Eh? ¿En qué ciudad? En Monterrey. Ah, ok. okay. No tiene nada que ver, ni a f、ah, i、okay. s i ó n n se ha mencionado a otro equipo. Muy bien, muchas gracias. <risa> este, <risa>、eh, Saúl. Eh, Rogelio Funes Mori está elevando su nivel, está teniendo estas actuaciones por llamar la atención del River Plate. v e r d a d e r o totalmente cierto, ya lo hizo saber, ya lo declaró así, tiene interés en jugar en River Plate, lo cual se me hizo una falta de respeto al equipo que le está pagando, a los rayados.、Eh, a mí se me hace que va a emular lo de Marcone y su objetivo no es el t r i p i l o su objetivo es la albiceleste. Él quiere jugar en Argentina, no quiere jugar en México. Fuerte, claro y conciso la opinión del licenciado Saúl Córdoba. Y esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Vamos a hablar del Real Madrid. La semana pasada tocamos un verdadero y falso: si el Real Madrid podría levantar. Hoy la pregunta es diferente. Después de la derrota que tuvo en casa, ¿no? En casa tuvo una derrota en la liga el Real Madrid. ¿Es momento de enfocarse solamente en la Champions y así salvar de nueva cuenta el año, Javier? Verdadero Aldo, el、eh, Madrid ya tiene la liga lejos, tiene una plantilla bastante limitada y pienso que no le va, no le va a dar para competir en los tres torneos.、En、la liga debe buscar asegurar la clasificación a la Champions y nada más. O sea, el Real Madrid tiene que enfocarse en la Champions solamente y esto, como ya ha sucedido, borraría todas las deficiencias que tuvo y el año sería perfecto nuevamente, f e d Así es, así es. Sabemos que para muchos equipos, incluido el Real Madrid, la Champions es el torneo a ganar. Sin embargo, la Liga es la que p r e m i a la continuidad, dicen algunos, pero la Champions es la que da. El, el plus e s e prestigio. Estamos hablando del mejor fútbol del mundo. Saúl, un poco más informal. ¿Debe el Real Madrid votar la liga a la basura? Verdadero. Digo, el Real Madrid hoy es tercero en la liga, está a nueve puntos del Barcelona. Me parece que la liga ya está fuera de su alcance y debería de enfocarse en la Champions, que me parece que están lejos de poder. ¿No te parece、eh, un serio candidato para la no, Champions e League? r l m a d El Real Madrid del día de hoy no.、Recordemos, Tampoco el año pasado, no, no, no. Recordemos que tiene el juego de vuelta contra el Barcelona en la Copa del Rey. Pues llega a ganar el Real Madrid y puede entrar a agarrar un envío anímico importante. Sí, Aún no así,、sé. no te compro que el Real Madrid es más. Yo te afirmo en este programa que el Real Madrid no llega a la final. Saúl, estás hablando del Real Madrid, el equipo más ganador de la Champions, y lo estás. d a n d o Y al que más a y u d a pero de todas maneras. Es... No, no, no, es que a usted le está ganando el corazón, Saúl, pero bueno, hay que respetar a su equipo. El campeón,、opinión. Saúl. Sí, sí, sí. Bueno,、tri、campeón. Por estadística q ha n pasado, técnicos, ha n pasado jugadores, y el Real Madrid sigue siendo campeón de la Champions. Muy bien, este, seguimos en Europa. Voy a empezar esta vez contigo, Saúl. Sí. Eh, hoy aparece en los principales diarios del mundo, en las principales plataformas. Suena bastante que un técnico campeón de la Champions con el Real Madrid, el francés z i n e d i n e z i d a n e suena para tomar las riendas del club Chelsea. Que después de aquella estrepitosa derrota,、eh, Mauricio Sarri se encuentra en la cuerda floja, es lo que dicen por allá. Es z i n e d i n e z i d a n e el técnico idóneo. Para el Chelsea en estos momentos? Pues me parece que sí, me parece verdadero. verdadero. Me parece que z i d a n el e trabajo que hizo en el Real Madrid fue totalmente espectacular, no lo puedo calificar de otra manera. De, al momento, desde el momento en que llegó al Real Madrid, me parece que pocos pensaban que iba a conseguir las Champions, que iban a conseguir las Ligas. Digo, me p Así r e e que... c a como pocos piensan que el Real Madrid en esta ocasión va a conseguir la Champions y la Liga, ¿no? La hay factor, no, ¿no? Hay un factor que no, no, se p u e d a c e r Hay、Madrid、un factor, digo,、rando. ese y factor y、rando. Solari ha demostrado que、no、es el técnico para el Real Madrid. Pero, digo, sin d entrar en el tema, me parece que es una buena oportunidad para demostrar que la clase t é c n i c o que es, jugar en, en, en la Premier, no cualquiera, y, y me parece que puede ser un, una buena opción para el Chachi. a k n u e s t r compañero Saúl dice que es verdadero, que es el técnico idóneo para el Chelsea en estos momentos para sustituir a Mauricio Sarri. Javier, ¿verdadero o falso? Voy a decir falso con tintes de verdadero, porque en este momento. Ninguno.、No. En este momento, <risa> ninguno. En verano puede ser. No creo que z i d a n e、eh, pueda ser como lo fue con Rafa Benítez, un apagafueble del Chelsea en estos momentos. Queda muy poca temporada, creo que se debe esperar. Digo, todavía lo、no、han corrido a Mauricio Zarri, pero después del 6-0 contra el City y la eliminación por la FA Cup, hoy 2-0 contra el United, no creo que continúe el proyecto. Si llega a s i d a n en verano, ya tiene unas exigencias, según dicen la, la prensa,、eh, que s e q u e d e garantizar la continuidad de Ben Hansard,、eh, 200 millones de euros como mínimo para fichajes y tomar decisiones. Eh, estar en contacto con la dirección deportiva a la toma de decisiones. Ok, Javier, entonces simplemente es verdadero, pero le quitamos la parte de en este momento. ¿Tú、Así、crees es. que Zidane es el relevo idóneo para el Chelsea? Sí.、Eh, acabando el ciclo de. Sí, de Mauricio Sarri de y de Abramovich. Abramovich es un técnico, es un presidente muy caliente.、Eh, sí. Marconte fue campeón, en la siguiente temporada lo corrió. Ok. Con Sarri no dudo que pase lo mismo. Por eso, por eso yo dudo que. Con un presidente, bueno, es que Florentino también era igual, pero hay que tomar en cuenta a los presidentes. No sé si z i d a n e a c e p t e este proyecto. También sonaba para el Manchester United y se me hace a mí un, un club que aguanta un poco más. Hemos visto cómo ha aguantado petardo de técnicos últimamente. Y, y bueno, con esto cerramos para una opinión final,、eh, verdadero y falso. Esperemos les haya, les haya gustado y que nuestros compañeros hayan fundamentado bien sus respuestas. Muchas gracias. Volveremos la próxima semana con esta dinámica. Hasta luego.